Hola, me llamo Mara y os voy a presentar el libro de amigo o novio. Maya era una niña que tenía un amigo que era su vecino, que se llamaba Jaime, y siempre estaban juntos. Las amigas de Maya decían que a Maya le gustaba Jaime y, ellas de y ella decía que solo eran amigos, pero siempre pensaba que si un chico y una chica podían ser amigos en clase, En clase tenían que meter una foto o un texto de cómo eran sus los amigos y Maya metió una foto de todos sus amigos y amigas. Y lo enterraron todos en el patio del colegio para que dentro de unos años abrirlo y abrir los recuerdos. Adiós.